Vamos a hacer caso al guión El guión dice al empezar. Lo que tú digas. Empieza, habla, Alex. Di. ¿Qué tengo que tú que digas, ¿qué, el, ¿qué tengo, ¿qué ¿qué tengo que decir, que tengo un libro, que acabo de publicar un libro, que estoy otra vez aquí de vuelta con vosotros Que no sabéis la ilusión que me hace, que estéis los dos muy guapos Veo especialmente cambiada a Silvia, Silvia continúa muy guapa, pero ahora con un look Jane Fonda, Sharon Tate, muy actriz, eh, hollywoodiense pero, pues, ¿Eso quiere decir que me ves mejor o peor? No, eh, mejor, mejor pero Si ves como guay. Sharon Tate Claro, claro, okay. claro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 Claro, de vez en claro, cuando, claro, claro. claro. No, de vez en claro. cuando no, siempre, siempre. Y la infelicidad para otra vida. ¿eh? A ver, si es cierto, claro. vamos, vamos a ver, aquí nos traen un contrato y nos dicen si firmáis esto vais a ser felices toda la vida. Y dicen, mira...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 Preciosa, que vale para cualquier oyente de este programa porque mi amor es mmm, bueno, de tu, tu, extensible a, a, tu a toda amor, la, la muy grande vientos. porque he leído hasta un perfil tuyo en y, Darling. Oye, yo, claro, yo no, no, es que yo me acuerdo que Cuidado. cuando estaba aquí eh, eh, eh, eh, eh, siempre decíamos, oye, que estás soltero, yo no sé ahora en qué circunstancias estás. Os, estoy soltero. Estoy soltero.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 Eh, lo protagoniza una persona que yo creo que vosotros conocéis muy bien Que es Paloma Navarrete sí uh -huh. Pues Paloma Navarrete eh, eh, Protagonizó el episodio más corto porque tenía pilates <risa> Vale Es, vale, es eh. algo que define mucho al personaje ¿no? <risa> sí, sí, sí, sí, me dijo eh, Al final decía, bueno, yo tengo pilates, vale Entonces fue el más corto fue 50 minutos, 48 <risa> me minutos me acompañas a pilates o adiós ¿no? Sí sí sí sí, sí, sí, sí, sí seguro que lo decías Hubiese eso. <risa> sido una, una aventura, ¿eh? Con Paloma Navarrete y a pilates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 la entrevista agresiva no, la relajada eh, agresiva de preguntas madre buscando a la, a la persona no, porque para mí el, el, la esencia del, del programa es que se cree un vínculo mm -hmm. y que al final del, de la charla digas, pues esta gente estos esto son amigos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 Eh, a Pilates, no, a no, yoga, a reiki. <risa> vale. Al mindfulness. Vale, pues a ti sí te acompaño, que te quiero ver. A reiki sí. Vale. Yo es que impoco las manos muy bien. Ya, ya, ya. Ay, partes tú, o sea, eres tú el No, el, el, el, el terapeuta es las manos. Pero el terapeuta no es el que hace Queridos las oyentes sí. que se van los dos a tinder ahí a chatear. Oye, mil gracias, de verdad. A ti, me me, a ti me emociona todo. y me me ha hecho mucha ilusión estar aquí.